Este miércoles nos movilizamos al mediodía en la Plaza San Martín, en el Banco Nación, los gremios, los medios comunitarios, los trabajadores y trabajadoras de la cultura, los sindicatos, laburantes, organizaciones, movimientos sociales y también estudiantes. Hay una convocatoria puntual a que estudiantes, agrupaciones y centros de estudiantes eh, participen de la movilización de este miércoles. Juan Gabriel Iaconis, parte de Unidad Estudiantil, una de las organizaciones que convocan. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo va? bien bueno contanos cuál es la idea y por qué movilizan eh, bueno no la idea es eh, bueno esta este frente estudiantil no que es como decidimos llevarlo entre entre las agrupaciones de unidades Estudiantil, sepa y juntos podemos es extender no esta invitación a distintos estudiantes de distintos niveles de educativos eh, dirigimos también a estudiantes de secundarios a universitarios a aquellos que no Que, que se encuentran, digamos, eh, no no metidas en una agrupación o que militan por otros lados, pero que están de acuerdo, ¿no? De esto de ir en contra, que nos posicionamos, estas agrupaciones que he mencionado, en, en contra de lo que es el DNU y la ley Omnibus que, que está impuesto por el presidente Javier Meleida bien Y esa convocatoria es justamente para eso. Puntualmente, desde la organización, o desde tu propia mirada como estudiante, eh, ¿cuáles son los puntos del DNU y o de la ley ómnibus que más afectan al sector? Porque sabemos que las dos este, normativas son una mezcolanza infernal de temas. de Como estudiantes, ¿qué es lo que primero están mirando? Y como estudiantes, ¿qué era lo que también hemos... Eh, eh, hemos visto no que mucho puede llegar a afectar, entre eso, la desregulación de los alquileres, ¿no? Que, bueno, eh, tranquilamente se, se sale esa regulación que había antes de los alquileres y pueden, nada, eh, cambiar eh, el tipo de moneda que se puede eh, que se puede pagar un alquiler, no habrá una re regulación en el aumento, o sea, lo que yo tengo entendido es que se aumenta cada de manera trimestral, o sea, puede llegar a pagar una locura y eso para los estudiantes... Ya es demasiado, ya de por sí en Santa Rosa hay una una demanda de alquileres de que ya el muy alta y los que hay son muy caros, después ni hablar sobre lo de la ley de de, de educación superior, ¿no? El artículo 554, que bueno, que para iniciar una carrera de grado eh, se tiene que completar un proceso de nivelación, ¿no? de orientación eh, o, o un examen de ingreso, como se dice, que esto va a eliminar no la posibilidad Elimina no la posibilidad de, también de ingresar a los mayores de 25 años que no hayan podido terminar secundario, que eso la Universidad Nacional de la Pampa lo tiene, o sea que pueden ingresar uh -huh. estudiantes de, de esa edad, eh, pero con esto de eh, la ley puede peligrar. Y y bueno, eh, presupuestos del artículo 556, ¿no? Va a establecer que gran cantidad de estudiantes de la universidad pueden... Eh, y que otros criterios se vayan a se defina no dicen que es afectando así a quienes estudiamos en universidades chicas y medianas van a cerrar carreras carreras no estratégicas que es lo que eh, representa el, el de esos artículos son la verdad es que es una locura como habías mencionado ambas leyes ambos eh, estos este mega de y la ley omnibus que llega a llegar a confundir no llevar a la, a la confusión pero que ninguno de los dos, la verdad, está tirando una buena ni para nosotros como estudiantes, ¿no? que es lo que me decías, pero que tampoco veo que pueda ayudar a la persona que trabaja, a los bueno a los que están trabajando también ¿no? en estadios comunitarias, que es el caso de Kermés, jode a un montón de personas. Sí, eh, claramente. Eh, ¿Ha sido el sector juvenil señalado como uno de los principales votantes de, de Milay que cosechó votos de manera transversal en todas las generaciones, en todos los lugares eh, y, en, y en todas las edades. Eh, pero sí hay un voto joven. Eh, Te ha tocado contactarte con personas votantes eh, de Milay que, que expresen algún alguna sensación, algún pensamiento ahora frente a lo que el gobierno está haciendo ya en gestión. Mira, yo no no he hablado con gente personalmente pero sí he visto en redes gente adolescente de otros lados, ¿no? O sea que las redes eh, justamente una vez de todo lado del mundo que, que he visto pibes que dicen públicamente que han lo han votado, pero que ahora no están viendo ese cambio eh, que prometió, ¿no? Que esto de bajar apenas estén vamos a tratar de bajar todo lo que podamos la inflación y La verdad que ahora un paquete de arroz me sale 2.000 pesos, que es como la fruta noble del estudiante. Eh, muchos pibes se los veo arrepentidos, pero también hay una cantidad de gente que aún se mantiene y que se refuerzan con la con el discurso de que hay que aguantar. Hay que aguantar, que esto va a pasar, que esto lo tenemos que aguantar para que saquen todas las mierdas que hubo en gobiernos anteriores, ¿no? Todos estos discursos que la verdad ya a cierto punto es como cansador porque por qué tenemos que aguantar y por qué tenemos que pasarla mal en un lugar donde queremos vivir eh, queremos vivir bien nosotros estudiantes y, y, y trabajadores trabajadoras eh, todos queremos vivir bien por qué tenemos que andar sufriendo no es las preguntas que yo me hago no por qué tenemos que andar sufriendo eh, algo que que no da o sea ya no da para más hacer estas cosas así ni volver a ese discurso también de odio de decir, nada, eh, todo eso gobierno de mierda, no sé qué, no no han hecho nada, y ahora recién están apareciendo después de cuatro años, es que ahora en el poder hay un chabón que dijo que no fueron eh, 30.000 también. O sea, esas palabras nunca me las voy a olvidar, la verdad, porque ya ahí te das cuenta quién es la clase de personas que están en el poder. Juan, eh, ¿quieres eh, refrescar la invitación para participar? No sé si tienen pensado concentrar en algún lugar específico o algún otro dato que me quieras comentar sobre la movilización. Bueno, esta movilización que se va a realizar, que bueno, es más que nada también generar un espacio para todos los estudiantes que había dicho, ¿no? Que no están como muy eh, en alguna organización de las que ya había mencionado, eh, pero que quieren movilizarse en contra de esto. Va a ser un espacio para que sus voces sean escuchadas y eh, a lo largo de, de estos tiempos también un espacio de contención y de lucha. Y, y bueno, esta convocatoria va a ser el 24 de enero en las escalinatas de la Universidad, de la Ulpam del centro, al frente de la plaza, y va a ser a las once y media esta convocatoria si podemos organizarnos bien, eh, conseguir la bandera que la, de, de los estudiantes y, y nada el poder de acuerdo para movilizarnos entre todos, todas y todas. Gracias de vuelta. No, gracias a ustedes. Juan Gabriel Iaconis es parte de Unidad Estudiantil, una de las organizaciones que convoca a participar también de la movilización de este miércoles al mediodía en pleno centro de Santa Rosa para manifestar el descontento con las medidas de ajuste salvaje que está propiciando el Gobierno Nacional.